Muy buenos mediodías, saludamos a todas las emisoras conectadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tras ocho días del cese de actividades de los trabajadores de la línea 60 reclamando mejores medidas de seguridad, recordando lo que fue la muerte del operario David Ramallo en el taller ubicado en el barrio porteño de Barracas. El Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Treaca, dictó la conciliación obligatoria para los trabajadores y también para la empresa Dota, quien según los trabajadores, según una denuncia que presentaron, incumplió la conciliación obligatoria eh, dictada por el Ministerio de Trabajo. Vamos a escuchar las palabras de Néstor Marcolín, delegado de los trabajadores de la línea 60. No, tiraron la suerte de conciliación obligatoria el otro día, porque la realidad es que por medio de seguridad no pueden tirar una conciliación pero en poder resolver todo el tema, bueno, accedimos para ver que pasaba, saber si ponía, si la empresa, bueno, cambiaba su título, la realidad es que incumplió con lo que determinaba la conciliación obligatoria, a eso ya se denunció el incumplimiento y bueno, estamos constantemente en la asamblea permanente con los compañeros a ver cómo, cómo vamos a continuar. La conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo planteaba retrotraer Todas las condiciones a lo que era anterior al conflicto, a lo que era anterior a la medida de fuerza tomada por los trabajadores. Esto tenía que ver también con la reincorporación de los 10 trabajadores despedidos y los 20 suspendidos de la línea 60. Informó Marcos Maldonado, Radiográfica FM 89.3.